Bueno, estamos con Ramiro verdesegar de la corriente clasista y combativa en esta movilización. ¿Hay mucha gente? ¿Es lo que esperaban eh, de la mano de lo que tiene que ver con el estado de situación de los barrios de aquí de la región? Sí, desgraciadamente hay mucha gente, no porque tenemos que decir que cada vez que las organizaciones sociales crecemos en número es porque cientos y cientos se acercan y se arriman a las organizaciones eh, tratando de que se le solucione un puesto de trabajo o un plato de comida a los comedores y a los merenderos que tenemos. Este reclamo es un reclamo que el único responsable de que tantas organizaciones no hayamos tenido que, que reunir y que unir eh, y que realizar esta movilización donde hay más de 7.000 compañeros, el único responsable se llama Julio Garro, que es el Intendente de la Ciudad de La Plata, porque esta movilización la venimos anunciando desde hace dos semanas. Eh, hemos buscado... O sea, tuvo tiempo de llamarlos, sentarse a charlar, resolver algo de lo que hay que resolver. Y hemos golpeado los distintos despachos eh, para que se nos atienda y se nos escuchen los reclamos que venimos planteando desde hace tiempo que tiene un eje central que es el tema laboral teniendo en cuenta que la plata es la tercera ciudad con más desocupación en nuestro país y que eso lo vemos eh, porque son cientos los que se arriman obreros calificados en la construcción electricista gasista que han perdido su fuente de trabajo y que están en condiciones y que tienen el potencial de poder trabajar en las distintas necesidades que tenemos Incluso tenemos contrato firmados desde hace meses con el municipio para hacer veredas, eh, con la firma del mismo intendente hace 5 meses nos firmó poder hacer vereda en los barrios, poder refaccionar escuelas. Hicimos una primera experiencia a principio de año, donde en 2 meses las organizaciones refaccionamos 28 escuelas eh, para que nuestros hijos puedan cursar en las la escuelas en óptimas condiciones. Y esa experiencia quedó trunca. No hay diálogo, no se sientan a charlar, nosotros venimos planteando desde hace un año, que haya una mesa social donde podamos plantear los problemas que tenemos en los barrios. Cuando hablamos de vereda, no es que queremos hacer las veredas para que nuestra hija anden en roller, no pueden salir y de la de la casa y no pueden salir los compañeros de la casa cuando caen dos gotitas de agua porque eh, no pueden salir a, a la escuela entonces esa es la situación que nosotros tenemos eh, muy lindo los cordones pintados en el casco céntrico pero en los barrios hay una situación angustiante y que cada vez que pasa cualquier efecto climatológico eh, son los vecinos los que los que padecemos esta política cuando fueron a la apertura de las sesiones del consejo deliberante el intendente habló de la revolución de la obra pública Hoy si uno recorre, bueno, vos recién haces mención a lo que pasa en el centro, que hay un cambio de fachada que es evidente, que inclusive hasta lo conversábamos más temprano en la radio, eh, hasta quita recursos al municipio porque a, vas por zonas donde hay estacionamiento medido. Sin embargo, los barrios vos ves que arreglan calles o avenidas simplemente y todo lo demás es una organización de los vecinos que hará hasta para que puedan cambiar el alumbrado. Las organizaciones nos hacemos cargo del sanjeo de limpiar la zanja, de des, porque si no limpiamos la zanja llueve dos gotitas y nos entra el agua dentro de nuestras casas, de desmalezar, de cortar el pasto, de recolectar la basura, de bolsear la basura, todo eso por supuesto que es en función de prevenir enfermedades no enfermedades como el dengue si el agua no corre, enfermedades como el janta u otras eh, si se acumulan las ratas con la basura, todo eso nos hacemos cargo las organizaciones. Los que tenemos cooperativas con contratos municipales, los cooperativistas cobran 4.750 pesos en la municipalidad. Este año el aumento ha sido del 5%. Eh, para en una situación que les quedó lejos la inflación del 17%, que la se cumplió en julio la inflación al 17%, por lo tanto una situación en algunas familias de desesperación porque nos llegan a todos los días a poder suplir las calorías mínimas para darle de comer a sus hijos. Esa es la realidad que tenemos. Incluso todos estos cordones hermosos que están pintados en la ciudad, lo podemos hacer las organizaciones. Claro, usted iba a ¿no fue mano de obra contratada de las organizaciones? No, no, porque la revolución de la obra pública eh, hay que ver que tres o cuatro empresas son los que están revolucionando su bolsillo con la obra pública. Las organizaciones sociales y los cientos de trabajadores desocupados que viven en la periferia de la plata eh, tienen eh, la angustia la angustia de la obra pública porque no le llega. Gracias, era Ramiro Verdezegar. De cualquier manera, la última, ustedes han logrado, a pesar de, de todo, eh, con, continuar, ya bueno, fue la segunda movilización a San Cayetano, eh, dos años de trabajo común entre las diferentes organizaciones, con diferencias, con matices, con barrios distintos a los que trabajo, sin embargo, continúan eh, trabajando en unidad. Bueno, y eso se ha profundizado en el día de hoy, porque en el día de hoy no solamente estamos los cayetanos que somos los que por ahí fuimos los impulsores de esa ley de emergencia social y de la emergencia alimentaria, sino que se han sumado otras organizaciones como el FON, la Darío Santillán, el MUB, distintas organizaciones de otro espacio político que tal vez en el último tiempo no venimos confluyendo en las mismas jornadas, pero que esta política nos ha unido. Porque después de haber venido por última vez el 20 de julio y el 3 de agosto al municipio, lo que nos encontramos que decenas de, de nuestros compañeros recibieron causas judiciales. En vez de dar respuesta a las necesidades, nos ponen las vallas, nos rodean con la policía y eh, nos ponen causas judiciales a, a los dirigentes sociales. Creemos que si esa es la decisión política, lo que va a encontrar es más rebeldía en la calle y más decisión de eh, seguir luchando para resolver nuestras necesidades. Gracias. Era Ramiro verdesegar de La Corriente Clasista Combativa desde la movilización en... Plaza Moreno.